madre te fuiste de tu tierra donde tú eras trigo solo quedó el horror En la mano la guerra se lo llevó Y te marchaste con tus hijos en tus brazos El cruel destino por el mundo te llevó Cuando más la estoy amando Poco a poco jag är luz Sus ojos se vuelven jag är i känsla för dig. När jag är i känsla för dig. Cuatro años tenía yo Otro hombre que se cruzó en su vida En la cárcel moría Su apellido nos creó Y mendigabas en las calles por nosotros No te importaba de la bula en los demás No te importaba si la gente Acento de ti gringa mamá Vasla, estoy